Y lo saludamos a Bruno Cabrera, quien tenemos el gusto de poder con él. Bruno, buen día, ¿cómo estás? Sí, buen bueno, Bruno, contanos de qué se trata esta firma de convenio con la Municipalidad de Viedma. No, la Municipalidad de Viedma no, sino con Cemento del Valle. ¿La eh, Municipalidad acompaña solamente? La Municipalidad para mostrar que el privado también trabaja en conjunto con con los sindicatos, ¿no? O sea, son 24 terrenos... Eh, es una primera etapa, y luego la idea es hacer una residencia estudiantil para eh, los hijos de los empleados de comercio del interior. Eh, Cabrera, ¿qué es esto? Significa, bueno, un avance importante para los afiliados y afiliadas de este sector. Sí, sí digamos que esto vendría ser como un primer proyecto, el primer paso, luego hay otros proyectos más como el Complejo del Cóndor, que vamos a empezar también con este, este tipo de trabajo en conjunto, pero bueno, viendo y sabiendo... Y demostrando que se pueden trabajar en conjunto y se pueden hacer cosas eh, cuando se ponen de acuerdo ciertas partes, ¿no? Recordemos que los terrenos los tiene la asociación hace un tiempo ya, ¿son nuevos? No, los lo terrenos los tenemos hace años, pero también entendemos que el costo de hacer un final de obra, de cordón cuneta, y también en tema de las usurpaciones que hay en, en, en Vierma, entendimos que era momento de, de generar un traccionamiento, un plan de, de terrenos, y que además va a dar trabajo eh, privado también. ¿no? En ese sentido, bueno, como como digamos, es el primer paso, pero a partir de ahora ya me imagino que se empieza a planificar esa residencia estudiantil que tanto hace. Sí, sí el primer paso es el traccionamiento y luego después estaremos realizando el tema de la residencia, que es... Entre tantas charlas que hemos tenido con, con el interior de, de Coneza, Balcheta, eh, han venido muchos chicos a y se tuvieron que volver por, por lo que sea en un alquiler, ¿no? Entonces, eh, tener una residencia estudiantil dedicada para los empleados de comercio me parece fundamental. En ese sentido, Cabrera, eh, ¿hay plazos ya para comenzar la construcción de esa residencia? No, primero tenemos que hacer el primer paso que es el fraccionamiento, cordón puneta y, y hacer las divisiones de los locos. Luego empezaremos con la residencia. Pero también, eh, a la par, vamos a estar trabajando con el predio del cóndor. ¿Cómo viene esa situación del predio del cóndor? Eh, porque es uno de los avances también importantes para la asociación y el crecimiento de la misma. El terreno lo tenemos, es ahí van a haber un complejo habitacional, o sea, ya ahí no es... No es, no es en el lote nada el complejo habitacional que también es un trabajo en conjunto que vamos a hacer con amigos para eso Bruno cabrera entonces contándonos respecto a esta firma de convenio con cicimentos del valle entonces eh, y el acompañamiento de la municipalidad de vieedma en este sentido bueno por el fraccionamiento de terrenos en el barrio santa Clara en, y en ese sentido bueno también una planificación para una residencia estudiantil Le vamos a pedir, está aquí el Secretario de Obras de la Municipalidad de Viedma, Gastón Renda, eh, y le vamos a pedir algunos minutitos a él porque queremos hablar de esto que van a firmar en minutos nada más entre la Asociación de Empleados de Comercio y también el, la empresa Cementos del Valle, importante para el avance no de la ciudad y, y obras que, que están relacionadas con la Municipalidad. Renda, buen día. Sí, Sí, venimos... Eh, acompañar al intendente en la firma de convenio eh, importante como así vos y bueno, eh, simplemente eso no, no relacionado con mi área, pero bueno, acompañar al intendente en este tipo de, de emprendimientos. Y consulto por uno de los temas de la semana que tiene que ver con el puente Ferrocarretero que está trabajando tanto en la municipalidad como en Vialidad Nacional. Se hablaba de 45 días que iba a estar cortado ese puente, ¿es así? ¿verdad? Sí, el día de ayer eh en algunas notas que me hicieron en distintos medios hablábamos ese plazo eh, de máximo digamos entendiendo eh, o explicando que estamos trabajando en el proyecto de lo que hay que ejecutar para una vez finalar ese proyecto trazar el plan de obra el plan de trabajo y poder sí tener un plazo más cierto o sea esto lo planteamos como de máxima con la idea y sabiendo lo, lo, lo necesario que es para las dos comunidades y su vinculación su, su funcionamiento. Eh, la importancia bueno y acortar ese tiempo todo lo posible, o en sea, nosotros lo vamos a tener definido en lo que nos resta la semana ya el plan de trabajo y vamos a poder estar hablando mañana sobre el fin de semana que cuál sería un plazo más más cierto pero bueno eh, trabajando muy, muy rápido en todo lo que se pueda sí como vos dijiste un compromiso de, de nacional en acompañar con lo que hay materiales el municipio con equipamiento propio y con algo de hay un contrato que estamos, estamos trabajando y lo vamos a sacar adelante. En ese sentido, Renda, ¿cómo se encuentra la vía útil del puente y cómo eh, eh, cuáles son los trabajos que hay que hacer más allá de ese posto? Eh, a ver, esto es importante llevar tranquilidad porque gente por se, se opina mucho y muy rápido ciertas cosas y sin los conocimientos o sin ni siquiera inspeccionarlo, ¿no? Lo que sucedió fue una fractura de un, de un durmiente Eh, que que hacían contención de un talud en el, en el mismo lugar donde comienzan las vías del puente y para hacia un lado puente y hacia el otro lado es eh, talud de tierra. Eh, la fractura de ese ambiente produjo la de otros, porque el efecto dominó, digamos, y el desmoronamiento de parte de ese talud. Ese talud sostiene la, la placa de arriba, la loza por donde se transita, y esa loza se fractura y produce el bache que se veía. Eh, lo que hay que hacer es conformar un nuevo talud con un tabique de armigón, rellenarlo y volver a armar la loza de, de piso de, de tránsito eh, y bueno, como lo transmitió el ingeniero Curetti también, no se no hay múltiples riesgos en absoluto no, no se dan muchas otras inspecciones y, y lo que sucedió era algo que no se podía anticipar porque no se observaba en ningún lado, o sea, los durmientes tienen una, una antigüedad que, que un proceso como que se pone como vidrio o se, no es no, no, no cristaliza, creo que más se petrifican, se vuelven más frágiles los golpes de vibraciones, y por lo que sucedió, uno si lo observaba debajo veía lo durmiente, lo observaba arriba veía la losa, no había manera de detectar eh, esto que sucedió, o sea, una estructura de, de 1930, y bueno, cuestiones que pueden seguir sucediendo, como cualquier obra, o sea, no, no, pero bueno, lejos de, de haber riesgo alguno de, de, de ninguna manera. ¿Se fractura por el paso de esa locomotora que pasó hace algunos días atrás, que, que venía desde Patagones e incluso de Mártir? Eh, no, la locomotora de Gran porte el puente, está preparado para eso. Creo no, no lo podemos asegurar. Pudo haber sido, pudo haber sido de, de, de, de la vibración, el peso que, que produjo esto que te digo. O sea, el, el, estos durmientes, por la dureza de la madera y la antigüedad, eh, hacen ese proceso y bueno. Pude haber sido como, no, la verdad que no, ya está, no, no. el puente no es que pasó una locomotora y, y estaba prohibido, digamos, uh -huh. estaba hecho para eso, así que, eh, nada, ahora trabajaremos todo lo posible y para hacerlo lo más rápido posible evitar Renda, bueno, le agradezco. agradezco no, usted. Muy bien, la palabra de Gastón Renda, entonces, Secretario de Obras de la Municipalidad de Viedma, bueno, contándonos respecto a esta cuestión que tiene que ver con el puente Cerro Carretero los plazos estimados por la municipalidad si bien no están definidos bueno planifican un plazo máximo de 45 días dependiendo obviamente de los trabajos que se van a realizar allí en el sector.